Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, Buenas ¿cómo tardes. estamos? Regañado. Ya salí regañada. Ay, no, bueno. ¿Qué tal? Empezamos el día de hoy. Eh, estamos, maestro, en el programa número 99. Estamos en el preámbulo del programa 100 y es un programa post-COVID. Sí, la verdad es que literal, eh, libramos eh, COVID, estamos sanos, estamos contentos, presumimos que ya nos dio, pues ¿por qué no? La gente me ha dicho que, ay qué chistoso, ustedes presumen que ya les dio, pues... Hay que vivir para contarla, claro, ya esa es la clave. Aquí. Claro, y pues maestro, hoy iniciamos con música, como acaba de pasar esto del Día del Amor y la Amistad, pues yo te quise chequear el día de uh -huh. hoy, trayendo a los cubanos postizos. sí. Así que te traje dos cancioncitas de ellos y unos grandes, grandes invitados Que acabamos de estar con ellos el fin de semana La pasamos muy padre, esperemos que hayamos vendido mucho Sí vimos a mucha gente Y pues por eso están con nosotros para platicarnos Estefania Olivares y nuestro ya conocido amigo y próximo patrocinador Guillermo Rodríguez Me eche Beto, muchísimas <risas> gracias por la invitación Y bueno, yo contento, me decía... Estefanía ahorita que llegó, ¿estás cansado? Le digo, sí, sigo cansado, yo todavía claro. no, no termino Le digo, estamos trabajando con el próximo festival ¿Cómo? Le digo, sí, y ahorita acaba de conocer al diseñador Aquí nos reunimos en, en la rueda cartonera Se vuelve mi oficina Y ya empezamos a sacar la nueva imagen Pronto, esta semana tiene que estar ya Para el festival de Semana Santa Que es la edición decimocuarta ¿Y ya sabemos dónde va a ser o todavía no? Todavía no sé, porque estamos viendo Costo-beneficio Expo Guadalajara Parque Metropolitano Okay. eh Me dice una persona, ah, pero ya cobran 20 pesos. Le digo, también aquí vamos a cobrar, no se preocupe, le ponemos unas... <risa> Usted por eso no Usted se preocupe. Usted no se preocupe. aquí vamos, puede, aquí puede pagar sus unas, 20 pesos. Unas líneas. Una, ¿no? Unas cintas amarillas Exacto. ahí. <risa> pues Estefanía, es la primera vez que nos acompañas, te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. <risa> y eh, pues qué bueno que estés aquí. Hola mis plan lovers. pues primero que nada muy agradecida a ustedes dos por invitarme, a Guillermo también Y pues muy contenta de compartirles un poquito sobre el festival Fíjate, perdón, vamos a... yo quiero hacer dos, dos como dos partes del programa eh, Porque yo la verdad es que desde hace tiempo le traía ganas de entrevistar a Estefanía por el nombre Nosotros al programa del día de hoy le pusimos a Papachos Verdes, tal cual Es el, el nombre del, del negocio que ella encabeza y a mí me encantó. Pero primero, antes de, pues acaba de terminar el festival, maestro. Uh -huh. No le encantaría que nos platicaran cómo nos fue. así cómo nos fue. Mejoramos, qué, bueno, ¿qué yo comentarios soy, tuvimos. Yo estoy muy contento porque creo que no me, en lo particular, en mi salud, uh -huh. Lo terminé bien. Sí, hoy no te enfermaste. Me, me, ¿Eso dice, es bueno? me dice Miguel, ya es que hicieron, ahí estábamos el tolo, estaba mi hermana, Amparo, Miguel, sí. Luis, eh, Quique y me dicen, Guillermo, se juntaron, ¿no? ¿Qué pasó? Es que bien? no, es que nos, nos estás dando miedo, Luego, ¿qué hice o qué? ¿Hice algo mal? ¿Pelé a alguien? No, no, no has gritado, no te has enojado, <risa> ¿no? <risa> sí, es cierto. Entonces, en lo particular, en ese aspecto es más tranquilo. Estoy cansado porque ayer terminé a las 2 de la tarde de, de entregar parque. Uh -huh. de, aunque se barrió el espacio y todo, siempre sale más basura. Sí, y al sí. tumbar los toldos sale más basura y todo. Entonces, eh... Eso deberíamos dejárselo ¿no? a Dani, ¿no? Dani que desmonte los toldos y él que barra, ¿no? No, pero es que el Dani no lleva los toldos, lleva las mesas y las sillas. Ah, es otra okay. empresa. Perdón, Dani, era broma. Este. <risa> <risa> pero sí, feliz. La mayoría de los nuevos, porque hubo varios nuevos, sí, eso eh, me puso muy contento. Quieren volver a participar y todo los anteriores, este que dijeron que se esperaban para Semana Santa, pues ya están apuntados. Y si todo va bien y se apuntan todos los que dijeron que sí, vamos a ser más de 70 expositores. Pues yo ya estoy haciendo la lista. Ya comencé la lista. No he enumerado, pero sí van más de los que yo creía porque acabamos de terminar el fin de semana pasado. Y una de las cosas que a mí me encantó es precisamente eso, que acaba de terminar el festival. Están cansados, al igual que tú. están Me imagino yo con un desorden, viendo qué les quedó, qué no quedó, qué se vendió. Y aún así, ya confirmaron su asistencia para el siguiente festival. Sí. Y otra cosa, bueno, eh, me dio mucho gusto, hubo más orden. Hubo dos, tres detallitos, siempre hay detalles. Sí, siempre hay. Pero se van puliendo y si no se pulen, pues, este... Pues nada, no, bueno. Buscamos ahí otro va festival. A otro, no, no. Buscamos otros, otros expositores. No, Este salieron cosas muy buenas. El parque está muy contento. Eh, inclusive este festival se hizo ahí porque el, el director me lo pidió. Uh -huh porque se sintió abandonado eh, claro. y demás. Le digo, pues es que será muy OPD, muy agencia metropolitana, pero a ver en qué nos pueden apoyar, ¿no? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, ya se habló de que los baños eh, se extiendan más allá de las 8 de la noche, ah, que es un servicio, bueno. eh, ¿cómo se dice? Elemental. Uh -huh. Elemental, pues, sí, completamente. Y ciertos detalles, seguridad, perfecto, la seguridad del parque más la privada del del festival y más tuvimos siempre una patrulla del ayuntamiento de Zapopan ah o sea que sí respondieron con muy buena ayuda Sí, entonces este bueno me tocó hablar con uno de los comandantes uh -huh. y me dijo no aquí estamos ya los conocemos aquí estamos Entonces estuvimos muy, muy resguardados por ese lado y en esta ocasión que sigue ya vamos a poner otra vez a alguien de comida para que los compañeros no se tengan que estar saliendo de sus espacios para ir a comer y demás. Y que pues, aún así tienes ahí muy cerca varios lugares de comida, ¿no? Nosotros... Cuando sí. íbamos ya de salida nos encontramos que hay varios restaurantes que dan, según nos dijeron también algunos, que dan servicio como de ir y llevárselos, ¿no? Ahí. Solamente los que no comen carne, ellos sí se quejaron Ay, porque sí. todo tiene carne. Eso fue lo único no, que nos No, las tortillas dijeron. no tienen carne. Mira, <risa> Y el queso, los tacos de cebolla, los, los frijoles. frijoles? <risa> no. Los no. tacos de aguacate. No. Ay, no. de salsa tampoco tienen carne. Entonces, Y otra cosa también que... Yo en lo particular acá carría con Estefanía y todo porque eh, me encantó cómo empezó su... Eh, en la transmisión en vivo que le pide que hiciera. Ajá. Y me dijo el diseñador, oye, pero para el video tenemos que pedirle permiso a la chava para decir su frase. Le dije, no, es del dominio popular. Pero vos, pues... Al contrario, más bien, le vamos a pedir permiso para que grabe la, la frase de... Hola, hola, Miss Plan Lowe. Hola, hola, Miss Plan Lowe. Que habemos es, muchos, habemos sí. muchos. Y, y mucha gente nueva, mucha gente que, que regresa ya al festival exclusivamente. Uh -huh. eh, clientes que yo no me los veo cada festival. Y que ya los reconoces. Y ya me reconocen y nos conocemos. Nunca han venido a la tienda, nunca han ido, a la, por ejemplo, a las reuniones de, de orquídeas, a ningún lado. Pero en el festival no faltan. Y lo Ma bueno es que no nomás iban orquídeas. El, ah, porque los hijos ya son varias familias que ubico. Uh -huh. Unos ya están empezados con las carnívoras, Ay, otros este, con los cactus, otros con las suculentas. Y por ejemplo, varias personas pues ya empiezan a comprar, por ejemplo, los Nibirú, los cepillos estos para Obvio, bañantes, ¿eh? obvio, lo mejor. Todo eso, entonces, sí se nota ya el tiempo que ha pasado en los festivales y que la gente se está haciendo ya. Este, Adicta Pues parte de la familia de Flores y Colores sí. de México ¿no? Sí, sí Maestro, a mí me encantaría a, Hablando y siguiendo este hilo que dice Guillermo ¿Por qué son tan importantes Este tipo de eventos en la ciudad? ¿Qué logra? ¿Qué logramos? Mira, con ahorita después de, de la pandemia yo, yo esta observación hice en el parque El parque metropolitano Es un lugar donde va, asisten muchas personas con sus canes Ahorita los canes pues están Al top Hacia sí. la, la vanguardia, ¿no? Pero o también las plantas deberían de entrar en ese... Incluso el, el término de apapachos verdes, así me suena. Sí, Como que, ¿sabes qué? Como es, yo, a mí me suena como... Es que una planta es tu mascota, porque una, claro. una planta es bien fiel. Y ahí te espera, y no y ni siquiera se mueve, porque ahí está esperándote cuando llegues a la casa. ¡Claro! <risa> ¿Y, y recibe... Tú, si la tratas bien, ahí está, ¿no? Todo el tiempo eh, te está dando, por ejemplo, si es una planta que, que tiene floraciones, entonces es como la parte donde te apapacha, ¿no? El, ok, me diste agua, me platicaste, me tomaste en cuenta, hay toda una florecita de vez en cuando. ¿no? ¿Esa es la intención? Oh. Sí. Sí, sí, pues apapachos, viene, apapachos verdes viene de... Apapachos verdes viene de que es un, un abrazo para, para ti el comprarte y el cuidar una planta y el de estar cerca de una planta. Eso que dije, perdón un paréntesis, eso es bien importante, la gente que me conoce de cerca sabe que le tengo pavado a los perros. Ah, yo no sabía, no, no te sabía. conozco tan no, cerca. No, entonces no me conoces tan cerca. Cuando Estefanía la conocí y a su novio que vinieron al, al local, entra con su perro y bueno, yo estaba... Pegado que, al muro. No, que me moría así de que saca tu perro, ¿no? Y tú sabes, yo contesto así de... Sí. Y me di cuenta que su perrito se metió y se echó en ah, una hola. esquina, abajo de la mesa. Tranquilo. Y todas las veces... Que lleva a la tienda, ya tiene su lugar y no hace nada Digo, con el tiempo he ido aprendiendo a, a no tener tanto miedo uh -huh. Están por ejemplo los de Francisco, mi amigo que tiene dos perritas Y la Yoko, así de que me ve y me brinca ya... Voy, la caricia o sea, ya voy poco a poco Poco poco a poco Oye, y ¿qué, hay una... dijo, ¿qué dijo tu, pe tu perro? así con, Ay, este muchacho No sí. sabe sí. nada Y es algo importante del parque Que no se, por ejemplo, en Expo Guadalajara No se pudo hacer, que es cero mascotas No, no se puede Y en el parque, digo, bueno Yo tengo que ir siendo más flexible y en esta ocasión no me puse tan piquis aunque la gente tiene que ser educada antes que el perro Sí, claro que claro, tienen obvio. que traer a sus mascotas con cuerda claro. y cortas sí. porque pueden provocar un accidente ya pasó un accidente en el primer evento en el festival en el metropolitano uh -huh. que un niño quiso acrisar a un perro y el perro casi lo mordió y se hizo un relajo ¿no? entonces eso sí tiene que, que ver de que estemos conscientes de que si llevamos mascotas tienen que ser de una forma adecuada y responsable Y pues la gente que, que se les dijo pues sí, algunos por pues le pusieron sus correas y demás hay gente que no entiende pero bueno si sí es una ventaja muy grande que pueda el festival dar esa apertura de amigable con, con las mascotas además estamos hablando de que tenías ahí a Sinolor olor perruno ah. muchísimos saludos que regala muchísimas galletas y regala bolsas perfumes. para las heces perfumes, perfumes. Y... Sí. A este... mí me encantó porque vi su, su publicación, mmm, eh, me parece que fue en un en vivo, que ella dijo que a todos los que fueran pasando les iba a poner un poco de perfume y les iba a dar su galleta de premio. Pues no pudimos platicar con Eli porque todo el tiempo estaba llena pues de gente esperando. como 500 galletas. ¿En serio? Sí, regaló un montón de galletas. Pero te voy a decir algo. Son premios, Lea, Manu. ¿no? Son premios. Nosotros le vemos el... el el sentido de que esto ayudó en esta ocasión, no sé cómo lo haya manejado en ocasiones anteriores, pero en esta nosotros vimos que por esa parte que comenta Beto, que fue que, que ahorita los perros es como lo máximo, entonces fue algo que logró unir al festival con este tipo de personas que saben que pueden llevar a su mascota, que es parte de su familia, y entonces esto lo hace más exitoso. Sí, fíjate ¿no? a qué grado he dejado un poquito del miedo de los perros, De que vi una señora con... Y andaba su hijo y llevaban un, un perro cachorro todavía. Uh -huh. Creo que es labrador, algo así. Se parece... Y de, es de la misma raza que tiene la fotografía ahí en su lona está Eli. Ah, ok. Y andaba yo por un agua fresca por allá con Armando. Que también Armando nos apapacha mucho... No de forma verde, pero sí de aguas frescas. ¿Qué tal el, ¿qué tal el agua fresca de, <risa> de frutos? de De paletería canela, deliciosa. De frutos Ay, rojos, deliciosa. deliciosa. Y nos dio otro vitrolero de piña con apio. Okay. Ese sí fue a mi gusto. Los dos son a mi gusto realmente. Pero bueno, <risa> me llevo, le invito a la señora que pase ahí al al, al stand de Sin Olor Perro, uh -huh. Pues bueno, la señora encantada. Eh, es que mi perro muerde las plantas y no sé qué hacer. Si te, si regalar al perro, regalar las plantas, no <risa> sé qué. Le digo, no, hay un producto buenísimo que es para que no se acerque. Ah, pues hicieron la prueba del sin pipí uh -huh. y se lo pone así para que lo huele el perrito y el perro así se quitaba y se quitaba. Entonces <risa> le grabamos un video <risa> y se ve eh, inmediatamente cómo, o cómo o sea, funciona, sí causa ¿no? el ¿no? Y la señora Platicado. quedó tan contenta, compró plantas y luego mandó a sus amistades con sus mascotas. Entonces, oh, la, ¡Qué bonito! Súper bien. Y me dice, ¿y cómo le hiciste? Le digo, no, pues ya todos los que traen perros te los traigo, ¿no? <risa> <risa> pues, vamos a ayudarte. <risa> te vamos a ayudar Ya ves cómo soy. Entonces, eh, me, me gustó eso y luego su perrito también ahí andaba. Este, ¿Cómo se llama tu mascota? El Cronos. El Cronos. Oh, ah, la invención God. de Cronos. Sí, y así de que se iba para allá. Vente para acá. Y bien entendido el perrito. <risa> Qué bueno. Pues para que veas cómo estamos en una ciudad, maestro, que puede ser completamente incluyente. Sí. No estamos hablando de que eh, la, las personas que tienen a su mascota tan, de una manera tan cercana, tan querida, pues ellos buscan ir a lugares donde sean aceptados también con sus mascotas y mira, lo lograste sin querer. El Metrocán estaba vacío y el festival está lleno de estaba mascotas. Estaba lleno, es cierto, mm. pues es que Eli estaba acá, ¿no? claro. Saludos a Eli. Oigan, pues vamos a hacer un, un corte más y vamos a poner un poquitito de música. Algo ranchero, ¿verdad? No, oh, obvio no, pues, ya sabes que no. Vamos a Pero les recomendamos que, que escuchen todos los lunes, ya estamos de nuevo al aire. El área. lunes, apenas ya el siguiente lunes ya estamos al aire. Ah, a ver, hazles el comercial. Recuerden, lunes 6 de la tarde por Radiocartón.com, Flores y Colores de México. Regresa a su horario habitual para hablar de todas las maravillas que tenemos en México, toda esa riqueza en plantas y colores, tradiciones y demás. Recuerden, este es un programa 100% mexicano. Ok, pues por el día de hoy vamos a escuchar la segunda cancioncita que le trajimos al maestro de los, de los cubanos postizos, a uh -huh. ver si le gusta. Sí. ¿Sale? <risa>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 qué tal maestro chica o no bastante es que fue el día del amor y la amistad maestro sí, este recuder el guitarrista yo sé que es de tus mejores gustos sí, los cubanos apócrifos Exacto. oye pues nos ibas a comentar algo más sobre sobre este tipo de eventos en la ciudad bueno lo que pasa es que tal parece que guadalajara está a punto de convertirse en una ciudad cosmopolita no ya cuando hay más apertura que nos hace falta porque ya dejamos de ser como una ciudad un ranchote grande Sí. Creo, no creo que vamos a vamos por ese paso no donde cada quien tiene que respetar lo que quiere hacer cada quien y no te metas con nadie no hay que respetar esa parte claro. pero creo que ya vamos para allá las nuevas generaciones así los he notado y este y volviendo a lo, a lo del festival este a, hablando de los apapachos verdes o sea, lo que yo te quiero preguntar es cómo iniciaste cuánto tiempo tienes con esto ¿O cómo surgió esta chispa pues Después, o ahí nos incluyes el ¿Por qué el nombre Ok, eh, pues la verdad el proyecto de vender plantas surge eh, por la pandemia ante la necesidad eh, uh -huh. que bueno mi pareja y yo nos dedicábamos a otras cosas pero no se convirtieron en necesidades básicas entonces pues dejaron de pedir nuestros servicios y eh, a los dos nos gustan un chorro las plantas y yo aprendí a hacer macramé y empezó, empecé vendiendo macramé que todavía no había como un nombre de, de marca ni nada, nada más vendía macramé para plantas, ¿no? Y pues al estar vendiendo macramé, la gente me pedía así de que, oye, pues me la puedes dar ya completa con la maceta y la plantita. Y entonces fue como, bueno, vamos a vender plantas, eh, ¿qué tipo de plantas nos gustaría vender, no? Y pues vimos más o menos qué es lo que la gente vende aquí en Guadalajara, cuáles son las plantas que a nosotros nos gustan. Y este... Terminamos yéndonos por la línea de plantas exóticas sí. y de colección Porque la verdad es que son las que más nos gustan a nosotros Y bueno, el nombre de apapachos verdes surge porque, pues nosotros siempre hemos dicho que, pues eso, que el tener una planta ha sido un apapacho, ¿no? Porque es muy bonito, pues ver cómo crecen, o sea, si tú les das cuidados, ellas te, te regresan muchísimas cosas como oxígeno, te limpian el espacio. Y aparte es muy, muy bonito eh, tener la posibilidad de ver un poquito de verde dentro de tu casa. Y sobre todo en estos tiempos que nos tenían encerrados, entonces, pues nada, por eso le pusimos apapachos verdes para regalar no, a verdes. Yo me voy a permitir eh, eh, alargar un poquito o, o fortalecer eso que tú dices, precisamente hoy estuve eh, escuchando un, un poco acerca de la importancia que tú mencionas esto de, de la planta, eh, por ejemplo el maestro siempre ha sido eh, muy fan de recomendar a todo mundo que debemos quitarnos los zapatos y debemos de pisar ya sea tierra, o pasto ¿no? Mm. para liberar esto de la energía que todos traemos porque estamos pegados al celular ¿Sí te conectas? ¿no? totalmente, <risa> pero ahí te va para aquellas personas que no tienen la capacidad, no la capacidad Entonces, no perra. que no tienen cerca un, un parque o, o x porque número uno pisar el cemento o pisar la duela o pisar el ladrillo de tu casa no te ayuda absolutamente nada. en nada <risa> pero si tú vas 10 minutos al día te pones cerca de alguna planta que tengas en tu casa, que de preferencia tenga algún pequeño tronco y si no, que tenga unas hojas que tú, que sea fácil que tú puedas tocar, tocarlas. esa es la manera en la que vas a estar liberando toda esa energía que estás agarrando con el celular todos los días. O sea, pasamos al, no sé, una persona promedio, maestro, ¿cuánto tiempo pasa en, un, en el celular? 4 horas? No. Ocho horas. Ocho horas. Sí, yo creo que bueno, cuatro son... Poca. Bueno, yo cuando en el festival me avento 24 horas. Ajá. Sí, sí, obvio. O sea, no, y hay gente que trabajamos con un celular Ajá. en la mano. Eso es se otra vol, cosa. volvió. Pero digamos así como un promedio, que será? Unas seis, ocho, seis horas. ocho horas. Seis, horas, yo creo. Entonces, tú imagínate que puedas liberar seis, ocho horas de energía que lo tienes en las manos, más el resto de las horas que lo tienes cerca, que está el internet del vecino y todo esto, con 10, 15 minutos al día cerca de una planta que tienes en tu casa, hombre, creo Pero que es tocar la planta. Lo vale todo, sí, tocarlo. Sí. Sí, la verdad, para yo recomiendo mucho tener plantas para las personas que tienen problemas de ansiedad o incluso depresión, porque el trabajar con ellas pues te concentra en el aquí y en el ahora sí. y, y en algo que y estás trabajando con algo que está vivo y que te está agradeciendo que le estás cuidando. Entonces, como que se te olvida todos los problemas que traes de fondo, ¿no? Y te ayuda como a volver a esta parte donde piensas que todo está bien, eh, te da esos tiempos que también hace falta mucho ahora y sobre todo en pandemia porque cuando nos fuimos a la pandemia fue trabajo en casa, entonces se rompió esta barrera del de espacio personal con el espacio laboral y entonces si te acercas a tu planta pues aunque sea son esos 10 minutos para ti y como dice Meche pues de liberación energética de todo lo que traes. Claro, sí, sí, sí la verdad es que yo sé por ejemplo hablando de orquídeas a veces el cliente te pregunta ¿y cuánto cuesta esta orquídea? ¿hasta cuánto puede costar? Pues yo he sabido de plantas que han costado más de mil euros, ¿no? O sea... Más. Pero si tú tomas en cuenta ese valor monetario con el valor en salud, yo creo que le salimos de bien. Sí, claro. pero por ejemplo en orquídeas tenemos orquídeas desde 50 pesos, que mucha gente, bueno, son mitos que queremos tumbar. Para mí va a ser un... Es una batalla diaria de, de tumbar esos mitos de que son caras, son delicadas y para gente X, ¿no? No, no es para todo el público y... Eh, Aquí lo importante no es tanto el costo, sino que puedas adquirir el que, lo que te gusta. Claro. Por ejemplo, yo volteo a ver el, el puesto de Estefanía y wow, me fascinan algunas plantas. Y volteo a ver el mío y digo, no, me quedo con mis orquídeas. Es, me quedo con mis orquídeas. Yo soy muy definido con mis gustos. Sí. Con, es orquídeas, agaves. Sí. Las agaves me vuelven locos. ¿Verdad, maestro? Entonces, y En vivo y destilados. Ah, no bueno. El que entendió, entendió, claro. Yo estoy, yo estoy empezando a conocer, por ejemplo, lo de Estefanía. Hay, hay varias empresas que, que manejan un poco similar. Digo, similar porque son géneros. Nos vamos por géneros de plantas. Sí. Pero tiene plantas que dices... ¿Y, ¿Y esto cómo, de dónde salió? Cómo, ¿Cómo es tu página? ¿Cómo los encontramos en Facebook y en Instagram para mm. que la gente entre? Hoy yo estuve cerca de 20 minutos así pasando y yo ¡Ay, quiero eso ¡Qué bárbaro no, no no son unas cosas impresionantes Ay, gracias Aume, no, ya le iba a decir aumenta el otro cero porque Ajá. esto está maravilloso no. sí sí sí ¿Cómo como nos encontramos eh, estamos en instagram y facebook como apapachos verdes y nuestra página web es triple, triple www.apapachosverdes.com ¿Podemos comprar por medio de la página? Así es, pueden hacer compras, este, ver el catálogo y luego escribirme al WhatsApp, como ustedes se sientan más tranquilos en, en finalizar su compra. Wow. Estefanía, ¿de dónde vienen eh, tus plantas? Sus ¿Son africanas? ¿La mayoría son de Brasil? ¿De dónde vienen? Porque... Si estás un poquito específico, ¿cuál es el género que manejas o los géneros? Ya, yeah. eh, bueno, nosotros nos especializamos en arois o arasias, eh, que son plantas tropicales, este, selváticas. Eh, hacemos importaciones de, de América Latina, porque obviamente allá tenemos eh, climas supertropicales. Eh, de Tailandia, Indonesia y Estados Unidos. Este... Las de Estados Unidos, digamos que es porque allá las reproducen, ¿no? Pero las plantas que no son, o sea, nuestra especialidad, pues sí, son plantas totalmente de selva. Entonces, no sé, pensamos en el Amazonas, en todas estas selvas que tenemos en Ecuador, en Costa Rica, en Indonesia también. Bueno, de Tailandia traemos unos caudex que son muy bonitos, que aparte se llaman Estefanías, también como ah, yo. Qué ¡Ah! ¡Qué bonitas! Y, y pues nada, en, en general... Eh, Es eso, son plantitas que son eh, de alta humedad, de totalmente tropical uh -huh. y, y de hoja grande, ¿no? Que es también una cosa que llama mucho la atención. Mira, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos dices ¿qué tan difícil es entonces adaptar mm. esas plantas que vienen de fuera aquí? ¿Qué cuidados necesitamos especiales todo esto? ¿Sale? Claro que sí. Ahorita regresamos. Pua. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana?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 En, en Instagram y en Facebook. Ay, si sí sabe el maestro. Wow. Lo, lo agarraste mal parado así. <risa> es el examen, es el examen. A, a ver, Estefany, ¿entonces? Estamos con que las traemos allá. ¿Qué tan difícil es que las mantengamos vivas aquí? Pues, eh, como comentó Guillermo hace rato, eh, la verdad es que tenemos un clima excepcional en Guadalajara, que es importante que seamos más conscientes con nuestras prácticas para poderlo tener, conservar, sí. ¿no? Sí, definitivamente. Y, y, y bueno, entonces las ventajas de que pues tenemos un buen clima es que muchas plantas se pueden adaptar a fácilmente a tu casa sin que tengas que hacer mucho eh, las condiciones de las plantas tropicales son plantas de mucha humedad ¿no? entonces los cuidados que, ten, que tenemos que tener como básicos eh, es este, pues mantenerles el sustrato húmedo para que se genere una humedad Y eh, ya sea rociarle sus hojitas o poner un plato de agua cerca para que la humedad suba, pues, Ajá. y esté ahí eh, ella teniendo la humedad necesaria. Eh, también hay plantas que necesitan condiciones de cuidados un poco más especializados, que nosotros vamos acompañando a nuestros clientes a decirles qué es lo que necesitan para ellas, porque, pues, eh, nosotros aquí en Guadalajara tenemos una humedad relativa del 15 al 30%, ¿no?, Eh, y hay plantas que sí necesitan una humedad relativa del 60 al 80% ah, El doble Entonces, este, pues mucha gente que ya se está metiendo en el mundo de colección y exóticas Pues compra sus humidificadores eh, O un terrario o un gabinete en donde los pueda tener cerradas Con, con un sistema de humidificación O rociándolas eh, y este, poniendo sus baldecitos o sus cubetitas de agua Para que se genere eso, ¿no? Y pues básicamente eso, o sea, si eh, te vas a adentrar en el mundo de, de lo exótico selvático, pues como yo les recomiendo a mis clientes que de a poquito a poquito se vayan haciendo como estas herramientas como un terrario o un humidificador, eh, lo que sí les pido que siempre tengan es un rociador y, y bueno también... Eh, es súper importante que pensemos en la tierra de las plantas, porque no todas las plantas necesitan el mismo tipo de sustrato, ¿no? Entonces, eh, una recomendación que sí les hago mucho es que cuando ustedes compren su planta en un vivero, revisen qué tipo de tierra trae, porque los viveros nada más les ponen ciertos nutrientes a la tierra, y que les cambien a un tipo de sustrato que mantenga la humedad, sobre todo con estas plantas que son tropicales, ¿no? Eh, bueno, la mezcla que nosotros hacemos para mantener la humedad es... Eh, perlita, que es una un tipo de piedra que mantiene bastante la humedad, la fibra de coco, que también nos ayuda, eh, bueno, eh, la materia orgánica, que eso es el alimento de las plantas y una mezcla de tierra de monte, ¿no? Y pues nada, o sea, eso y pues eh, tener como, también como mucho cuidado en no sobre regarlas, porque si bien sí si les gusta el agua, pero el sobre riego las puede pu pudrir, ¿no? entonces este sí hay que mantener el sustrato húmedo pero no hay que ahogarlo. Aquí sería más bien este bueno menos agua en la maceta, más humedad. En Alred el, alrededor, en el ambiente. exacto, sí. Okay. sí, básicamente es eso, eh, el ambiente es el que tenemos que tener como con mucha humedad, eh, y, y la maceta, pues tenerla húmeda pero no ahogada. Y algo bien importante la perlita es el sílice expandido que el sílice es el vidrio y nos ayuda a que no se apelmace la tierra y respiren bien las raíces. las raíces oye que luego tiene uno la idea cuando no sabes de esto de plantas que <coughs> trasplantas algo y luego hasta le aprietas a la ah, tierra sí, ¿no? sí. como es? si estuvieras pa haciendo pastel ajá, eh. pues para que Pasa. quede así ajá, bien ajá, derechita así <risa> es cierto sí, oye pues a ver Ya, ya me emocioné, ya me decidí que sí si me voy a adentrar en esto del exótico, ya te pregunté, ya me dijiste qué es lo que tengo que hacer, ok, pero estamos hablando de dinero. Todos pensaríamos que esto va a ser así como de ¡ah! millones y millones, como con cuánto tendríamos que estar listos para, para iniciar y decir, ah, sí, sí, sí, sí me aviento. Pues, mira, la verdad podemos encontrar plantas de colección desde 100 pesos, que eso es algo que no, no te esperas, ¿no? Cuando ya te hablan de una planta de colección o no exótica, encontrarla desde 100 pesos. Entonces, pues sí, hay para todos, pero pues también hay plantas que tienen un valor eh, estratosférico como de 90 mil pesos. Pues no hemos ¿Cómo? llegado a eso, pero... Como las palmas kentia, que uh -huh. son carísimas, rarísimas, de. están, uh, ¿cómo se dice...? Las ubican por la realeza europea. ¿Ah, sí? Sí. Pero, sí. Bueno, no eso, las, eso acabo verdad? de aprender yo de esas palmas. Ah, yo nunca las había escuchado. Ahorita, de, bueno, ahorita las sí. buscamos. Sí. Es que es, es algo que, que siempre... 90 mil pesos me queda así. Es, siempre platicamos, Quiero es una. controversial. Sí. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, se murió una planta de 100 pesos, lo vuelvo a intentar. Se muere una planta de 90 mil, no, pues en mi vida vuelvo a tocar una planta. Bueno, a ¿no? lo mejor sí. nosotros no no tenemos esa capacidad económica. No, no, claro que Pero no. Pero hay gente que dice, dame cinco para llevar, ¿no? Y otra cinco para mi mamá. Ay, caramba. No, sí, o sea, sí. Sí. Yo lo que yo recomiendo sobre todo es, o sea, si no si no eres de la super clase alta y así, y te interesa meterte en este mundo de las exóticas, es que empieces justamente con las plantas de 100 pesos, 200 pesos, que... Pues probablemente se te vayan a morir si estás empezando, pero no te va a doler tanto. Y hasta que tengas cierto nivel de expertise, te empiezas a meter con plantas arriba de mil pesos. ¿no? Sí, un poquito más. Una, una cosa muy que se me acaba de ocurrir, ¿no? Yo sí soy de la clase alta, vivo en una azotea. <risa> sí, Está alta la azotea, piso. Llega malta, llega malta. No, eh, me viene a la mente en este momento cuando empiezas tu acuario, tu pecera. Pones, por ejemplo, ciertos peces. Guppies. Guppies. Y luego, uh, para hacer un cierto ecosistema, uh, no recuerdo cómo se llama ahorita, podría, por ejemplo, para las plantas de colección que tú ofertas, poner, por ejemplo, cierto tipo de lechos e ir preparando un espacio para darle esa humedad. ...ambiental... ...o sea... ...no es de decir... ...ay, nomás tengo la planta de colección... Y ...no le pongo nada a un lado... ...o sea, podríamos hacer un... ...un... No, un ...ponerle su, sus amiguitas alrededor... Sí, ...para que, que le vayan... ...teniendo el clima adecuado... ...exactamente, por ejemplo... ...algunas bromeles de mucha agua... ...que conservan agua en las hojas... ...todo eso podríamos ir haciéndolo antes... ¿Preparando un espacio para las plantas ya de colección? Sí, claro, totalmente. De hecho, eh, entre más plantas tengas, pues más humedad hay en, en el espacio que habitas, ¿no? Porque pues ellas van sacando su propia humedad. Entonces sí, de hecho también es una de las recomendaciones que no tengas ninguna planta sola porque pues aparte ellas se comunican, ¿no? ellas se ayudan, ellas se fortalecen. Entonces pues sí, es importante la compañía, así como a nosotros nos gusta estar acompañados, pues a ellas también. Y, y sí, es eso, es como ir adecuando el espacio de a poquito para que cuando llegues a hacer una inversión de una planta exótica más fuerte... Tengas la seguridad de que ella te va a acompañar toda tu vida, ¿no? Porque sí. si tú cuidas bien una planta, va a estar contigo toda tu vida. Otra cosa súper importante de, de eso, el riego. ¿Qué ah, agua sí. usas? Digo, y otra ah, cosa ¿sí? también de cuando se acercan con nosotros en el festival, y en lo particular, bueno, la, la mayoría de los vendedores que yo he observado no, no los he podido ver a todos trabajar. Es fascinante de que te dicen... Tú te vuelves mi cliente, yo te vuelvo me vuelvo tu asesor, sí. ¿no? Entonces es algo también que tiene el festival hablando de un vínculos que haces un vínculo con la persona, aunque sea por teléfono, pero estás en contacto Con sus plantas uh -huh. O sea que uh -huh. eran tus hijas Y empiezas a regar a tus hijas por todos lados Y, nunca ¿Y estás las... al pendiente Y estás al pendiente sí. de ellos sí. A mí me dicen, oye, oh, se me muero Ah, si la va a matar no se la vendo Y salta, la, <risa> salta en la rija, ¿no? Ah, ah. Sí, Entonces, no, Si ya traí eso en el pensamiento, olvídelo, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, eso Yo sé que es, Steve, también? oye, mi planta esto, de fotos, ¿qué le estás haciendo? A ver, no. Y el riego es bien importante Para este tipo de plantas Porque el agua de aquí del centro está horrible sí. Horrible ¿Y qué tipo de agua Sí, o sea, bueno, en general el agua de Guadalajara tiene muchos metales pesados que no le caen muy bien a las plantas porque son sales que terminan este, impidiendo. Son minerales, porque min los metales pesados son otras cosas. Ah, bueno, minerales y, y, y sales que impiden el crecimiento, el desarrollo de la raíz, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es regamos nuestras plantas con un filtro de Nicken, ¿no? Tenemos nuestro filtro de agua, eh, es Especial para, para nuestras plantitas eh, eh, Y eso sí es súper recomendado Con agua filtrada o, algo, o agua de garrafón Porque la verdad es que si no ¿Para qué inviertes también en una planta tan cara? Que con, con el agua O sea, por más cuidados que le des Esta agua la va a terminar matando, ¿no? Entonces pues nosotros sí les pedimos que reguen con, con agua filtrada o agua de garrafón Y también justo lo que comenta Guillermo es muy importante para nosotros y, y para nuestros compañeros que también estuvieron en el festival como expositores Estarles acompañando en el proceso porque pues sabemos que no es fácil cuidar una planta Que puede salir una plaga y que a lo mejor nuestro cliente no identifica la plaga y no sabe qué hacer Entonces, si ellos están en contacto con, con nosotras, pues nosotros podemos decirles este, que, cuáles son los pasos a tomar para que su planta esté sana, ¿no? Y ¿sabes qué? A mí es una de las cosas que me encantó de tu página, que casi en todas las publicaciones dice, o sea, tú pregúntame y yo voy a estar aquí, yo te voy a asesorar. Y es algo que, como dice Guillermo, eh, nosotros hemos podido observar que la mayoría de productores hacen eso. Y están siempre al cuidado. Todos los que a, a, asisten al festival eh, son personas muy, muy preparadas en lo que están vendiendo. Sí, y es una obligación del vendedor dar la información correcta Exacto. para cada planta que vende, para que el, el claro. comprador tenga un buen cultivo. Oye, uh -huh. por cierto, le vamos a mandar saludos a, a Carnívoras Rangel, porque nos tocó una, una cosa chusca ya cuando nos íbamos de, de a despedir. Eh, en eh, le pregunta a Enrique a, a Adriana, oye, ¿esta cómo se llama? ¿Y esta cómo se llama? Y Adriana le contesta el nombre científico, pero eran dos palabras. Y Enrique sí, sí. volteó y le dijo, ¿qué? Y, y Adriana, bueno así y nos causó muchísima risa incluso a los clientes porque los nombres científicos son muy difíciles no, no es cierto, ay claro que sí yo te admiro a ti por tantos que te sabes pero es muy complicado no, es que se sabe uno de las plantas que le gustan claro. yo cuando ah, empecé sí. a ver los nombres científicos de cactus Dije, madre mía, <risa> nopal verde, azul y rojo. Ah, no nomás, nada que apunte a no sé qué. Cacturrosita, bolita. ¿Cómo se llama esa planta? Plantos bonitos espinosos. <risa> Maestro, ¿le parece sí, si vamos a, a música? Sí, claro. Sí, de nuevo. Eh, en esta ocasión vamos a escuchar al Septeto Santiaguer. Uh -huh. Tres minutitos de buena música, esperamos que le guste. Es que... Maestro, ¿qué tal? Ve de lujo Bailecito sí. Se antoja Por cierto, ¿nos, nos vemos hoy a las 8 Si sí, hoy hay bailongo Vamos con todo y Espero que ya estén todos no, listos ¿No se ven ve diario? <risa> en, clase, en, clase. en ratitos, nos vemos en ratitos nada más. Oye, pues sí, sí vamos a hacer esta pregunta al aire Porque realmente es muy muy interesante ¿Cuál es la planta más costosa que has vendido? Bueno, la planta más cara que hemos tenido y vendido es un filodendro en variedad titanium que es, lo vendimos en 11 mil pesos. ¿De dónde proviene esa planta? Eh, ¿Cuál es su origen? Eh, el origen de ese filodendro es de, eh, el, de América Latina, eh, nosotros lo trajimos de Costa Rica y bueno, lo que hace tan costosa esta planta, sobre todo acá en México, es que eh, las Eh, la planta literal, la que nosotros traíamos, es la única que hay aquí en México. Oh. Wow. La única. O sea, nadie más la nadie tiene. Nadie más la tiene en México. Más que mi clienta que se la lleva. Muy bien. Bueno, Ay, yo así siempre, sí la pagaría. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho una cosa. A mi dicen es que es muy caro. No. El precio es el justo. O sea, sí, caro claro. es comprar a sobreprecio. Aquí sí. está comprando precios, está eh, pagando precios justos, ¿no? Eso es sumamente importante. De verdad yo me quedo tan asmado <risa> 11 mil pesos, yo con 11 mil pesos. ¿Cuántas orquídeas compras? No, pues me no compro, manera. imagínate, de las de 100 pesos, Ajá. O, o te compras el, unas catleyas, o unas laelias, okay. este, bueno, me alcanzaría para dos divisiones nomás de laelias mexicanas que no hay en México, desgraciadamente, pero bueno, para una Lailia, este Marvel Queen y una Marvel Queen, uh -huh. que cuestan 700, no, yo creo que no me gusta más que para una división, no, como 400, <risa> como 400 dólares una división. Uh -huh. Ay, caramba. Entonces, pero sí, pero dime quién la tiene, yo nomás conozco dos plantas en México de, de eso. Ay, ¿no? qué genial, eso es muy bonito. Es que justamente la, la gente que ya colecciona o que ya es botánica, eh, también está... Siempre esperando como nuevas hibridaciones de nuevas plantas, ¿no? Este filodendro que nosotros vendimos es una hibridación, por eso es una variedad titanium, que también eso lo hace exótico, ¿no? Eh, al ser un híbrido de dos plantas, este. de dos plantas de lento crecimiento, que también es una de las cosas que los hace exóticos. Entonces, pues eh, mi clienta, ella. Estaba esperando esta planta, ¿no? Estaba esperando que llegara a México y cuando llegó a México se emocionó muchísimo y pues fue al festival de flores Entonces, y colores. Entonces, esa fue Corellana. vendida en Flores y Colores de México. Mm -hmm. bar, no, ¿Es verrucosum? Variedad Titanium. Entonces, bar ¿tiene titanium. protuberancia las hojas o algo así? Eh, ¿O verrugas? La diferencia entre el verrucosum nor normal y el bar Titanium es que el verrucoso normal eh, toma eh, tonalidades como verdes y el vez es morado. Y la, el bar Titanium, eh, en vez de ser tonalidad verde, es un azul verdoso plateado. Y por atrás es eh, como un rubí, ¿no? Es, en vez de ser morado, es como un rubí. Y eso es como la oh diferencia entre ellos dos. ¿Pero no tiene protuberancias o es lisa la hoja? Eh, es un poquito arrugada, por eso se ah, llama verdocoso. Ver Ajá, ah, okay. pero no, no es como... No se nota tanto okay. eh, Digo, bien. hablando etimológicamente ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí, uh -huh. no, lo vamos a buscar para conocerlo en foto bueno, muy es que bien si te metes a, a las etimologías grecolatinas Pues desvelas muchos misterios Claro De sí. cualquier, de la medicina Dios y de las plantas Ajá. Es como yo no les problema. digo Cuando doy los cursos, okay. por favor Doy la etimología de la palabra orquídea, ¿no? Sí. Yo, por favor, no le pongan orquídea <risas> a sus hijas sí. no Entonces es sumamente importante En las plantas Es saber, saber los nombres científicos eh, y para así ubicar, ¿no? Porque si tú te aprendes un nombre científico, lo dices en cualquier parte del mundo Y, y te van, van, a van a saber ¡Claro, que claro, claro. Si tú dices, eh, por ejemplo, la prostaquia cocleata que en mi vida voy a tener en una colección no, Me cae súper mal esa orquídea, ¿no? Horrible Le dicen orquídea pulpito, porque es un pulpo, ¿no? Ajá Y hay un video buenísimo que hizo Daniel Sanders, un amigo Habla sobre eso. Me dice, si vas a China y dices un pulpito, te van a dar un pulpo. Claro, pues, claro. por supuesto. Pero dices, se queda coclea a decir, ah, es una, <risa> es una orquídea. Y dice: Las personas que cultivamos plantas. Tenemos que ser cool, dice. No, no es que claro. es muy importante de hablar correctamente, ¿no? Sí, entonces es fabuloso. Por eso cuando decías, ay, que entonces hay muchos nombres científicos. Ahorita fue un trabalenguas. Ay, sí. Lo que dijo, ¿no? Sí. Pero fíjate, ahorita por lo que estoy escuchando, como ya hay un mercado para esto. Sí. Aquí en Guadalajara, que uno que no está metido en ese, en ese, en, tanto en ese universo, ni, se, ni le pasa por aquí. Sí, que hay gente que ya está esperando. Oye. ¿Y qué número de festivales este al que asistes, al que se asiste ahora? Es el segundo festival al que asistimos y ya no vamos a parar de asistir a los <risa> festivales porque es increíble. ¿Cómo sentiste esta parte de, del compañerismo con el resto de los compañeros? Eh, sí, justo también quería comentar eso al principio. Eh, este festival en específico sentí que hicimos mucho más comunidad eh, porque, bueno, era... También como la segunda vez de varios que nos veíamos o, o los que siempre están. Que bueno, los que siempre están ya saben perfecto cómo hacer comunidad, ¿no? Y cómo jalarte y cómo invitarte. Y esta edición a mí me gustó mucho porque lo sentí ahora sí como entre todos, ¿no? O sea, como que todos estábamos muy emocionados, había mucho compañerismo, nos echábamos porras... Nos, no sé si alguien se tenía que ir al baño Era como yo te cuido el changarro No pasa nada y si te vendo pues te paso el dinero Y claro. así Y, y me gusta mucho porque se forma también una comunidad plantera entre nosotros, ¿no? Que que también es que nos consumimos. La verdad es que los primer, o sea cuando estamos montando, todo el tiempo estamos viendo qué ah, es lo que sí. trae el compañero. Al, antes de que lleguen sí. los compradores, yo lo y sé. Y luego, y luego dices, está? chin, no he acabado de montar mi espacio. Y nadie está en su espacio. Ajá, sí. todos están con otro. Sí, eso es algo muy bonito del festival. La primera venta se hace entre los compañeros. Sí. Ajá. Oye, y por cierto, ahí yo le voy a mandar un, un saludo especial A Maritza de Nibiru Ay, porque sí. esa mujer jamás está en su stand, ella siempre anda de compras con su cajita de plantas <risa> llenando sí. las cajitas de plantas Siempre, pero sabes que es otra de las cosas que yo te reconozco mucho que alguna vez ya lo platiqué yo con ella de la importancia que no solamente plantas vivas están en este festival por ejemplo ella tiene jabones champús que son a base de, de tinturas de plantas Naturales Tiene sus cepillos Que son de bambú De cerdas naturales Tiene los estropajos De, yu, de fibra de no sé qué yeah. Que me regaló uno Y es una maravilla No lo quiero usar Está tan bonito tejido <risa> No, es para que lo uses Es y lo la... que me dijo Ya lo usaste Digo, no, es, es que está tan bonito El, el amarre uh -huh. es, sí, es, es, es un art, tejido Es un tejido precioso sí. Y son estropajos para bañarte Y yo digo mmm. -mm. Está como para de adorno, así Sí, es está como... Para mí es como una artesanía. Sí. Y luego, ¿sabes qué? Ella eh, combina todos esos colores. Entonces, eh, que van muy de acuerdo al color que tiene Flores y Colores de México. Entonces, yo, yo estoy segurísima. Se ha hecho un, un equipo muy bueno. Eh, ¿quién, ¿Quién más tienes que no sea...? Bueno, aparte ya hablamos de Eli, de Sin Olor Perruno. Eli está Las Campechanas. Está... Joyería con orquídeas naturales. Ay, no, bueno, es por una supuesto. maravilla, sí. sí, sí, sí. Y pues está Verde Plata, que ya vienen para el siguiente festival. Ah, orquídea, este no vinieron. Orquídeas de plata, acuérdate. Sí, muy bonitos, sí. Y por ahí, este Sean y Mazetero MX. Sí, Esos también señores. Eh, muy bonitos. ¿Cómo trabajan? Sí. Los dos. Y es una pareja, sí. Es una pareja ya de señores de 60 y más. Sí. Y igual que Amparo, este, sí. ya son un poquito más mayores, jóvenes todavía, pero bueno. Este, <risa> pero no se rajan, o sea, y, y pero, son parejas que siempre están juntos los esposos. Sí. Este... Y eso les da una mejor calidad como pareja. Sí, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y, y este, precioso, ¿no? Uh -huh. Sí. Ah, Amparo también luego le acompaña a su hermana. Sí, su hermana. ¿No? Que llegan bellísimas a los festivales Impresionantes sí. Se acaban de llevar las orquídeas Que tenía ahí El tronco, si lo viste No. Ya entregué ayer La vara floral Porque son orquídeas endémicas de México Y endémicas de Jalisco del género laelia Que es la causallana o bancalari Y me va a hacer O sea No cualquiera tiene acceso a flores de esas Para deshidratarlas, digo para mí es un lujo y soy bien presumido, entonces este vamos a estar consiguiéndole cada vez que venga eh, tratar de conseguirle especies mexicanas Ay, qué raras genial. de colección para encapsularlas, para que nos las traiga otra vez ya vuelto en joyería, porque bueno, mejor no digo ya, tiene, ah, no, no, no, ahora no ahora es que dice. si no voy a matar ah, no, entonces no. viene unas sorpresas buenísimas con, con minerales mexicanos Ah, qué genial. con piedrería eh? México. ¿Por parte de Amparo también? Claro, por supuesto, ahí andamos, eh, estamos en todo. Entonces vienen cosas exquisitas en la joyería de flores y colores de México. Oye, a mí me gustaría, no sé, lo, lo estoy ahorita pensando, no lo comenté antes con el maestro, pero me encantaría si el siguiente festival se decide hacerlo en el Parque Metropolitano. Eh, y recibimos un buen apoyo, y, y digo recibimos, hablamos en, en plural, porque el maestro y yo estamos también ahí un poco involucrados. Un mucho. A mí me encantaría que lográramos una entrevista... Con el director del parque o con la persona que sea quien más está apoyando el festival, porque también el parque merece, aunque lo conocemos miles de tapatíos, pero creo que también merece como un reconocimiento de, de mantener ese espacio verde tan, tan bien utilizado, ¿no? Sí, claro que sí. Este yo Digo, solamente si decidimos hacer que por cierto, un vez. saludo para Jorge Villaseñor, director del Parque Metropolitano de Guadalajara. Y a Miriam que está ahí en la dirección Y uh -huh. a Denise que siempre es la que me trae cortito con todo Buenísimas personas súper lindas Y Armando de, Pal de Paletería Canela también que siempre nos apoya Aunque él ya, ya no está participando dentro del festival en cierta forma Porque él tiene su negocio ahí ah, okay. Entonces, Y por supuesto un saludo muy especial para mi hermana Rebeca Sí. Eh, de Biodor San Antonio y para toda la gente de Juanacatlán, San Antonio uh -huh. Juanacaxle y sus alrededores. Ay. Ah, ya aparece anuncio de periódico. <risa> que había antes un periódico así. Chicos, pues desgraciadamente el tiempo se nos termina, eh, pero yo les quiero agradecer, no decimos adiós porque nos vemos muy pronto. Eh, obviamente seguimos estando ahí presentes, haciendo toda la publicidad porque también somos fans de, de las plantas. Plan Exacto. Eh, y, y nos encanta este mundo, ¿no, Así que... Todos los seres vivos. Todo lo que se mueva. Sí. No, ya. no, no. no todo, <risa> los toda perros mueren. Toda la vida. Los tlacuaches son más bonitos que los perros, ¿eh? Oye, Ish. te vas a echar <risa> encima a mucha gente. Bueno, para mi gusto. Ah, bueno. Eso es, eso es yo tuve muy diferente. Yo tuve mascotas de tlacuache. Tlacuaches sí. de mascota, perdón. <risa> <risa> y después se los comió. <risa> ¿Qué iba a decir, maestro? <risa> no, no, no, no, ya... ¿Nada? ¿Nos podemos ir? Sí. Ok, pues entonces eh, muchísimos saludos y agradecimientos a todos los eh, productores que estuvieron en este último festival, en el más reciente que nos recibieron muy bien cuando fuimos a, a saludarles, nos vemos muy pronto, Qué bueno que estuviste con nosotros Estefanía, muchísimas Apapachos gracias A Papachos Verdes, a Papachos Verdes búsquenlo por favor en Facebook, en Instagram y no se limiten compren algo de Papachos Verdes de Desde verdad, una... vale la pena insanların it... The Una apapacho verde rico para tu estómago, una hierba buena. Claro. Un epazote cuando no es un poquito mal <risa> no, con frijolitos negros. Ah, sí, ah, ah, sí wow. o unas quesadillas con epazote Sí, claro. Ya o, haremos un programa. O, o ruda con chocolate en agua para el dolor de cabeza. Sí. Fíjate que vamos a hacer otro y nos vamos a seguir robando el nombre a papachos verdes y así que vengan con recetas. Eh, Podemos culinarias. cobrarle algo, ¿no? O sea, no, de vámonos de ya. De ya. De Se acabó el programa. Aquí, ¿no? Nos escuchamos el siguiente martes gracias Chuck. gracias gracias bailar es soñar con los pies nos escuchamos la siguiente semana Amfibios Radio